Planeta Urantia presenta: El Reino de los Cielos. Hoy nos gustaría hablar acerca del Reino de los Cielos, lo que es y lo que no es. Hay muchas interpretaciones y significados vinculados a estas palabras, y muchos, a lo largo de los siglos, se han confundido con respecto a su definición. ¿El reino de los cielos es un lugar? ¿Es acaso un estado mental? ¿Es un requisito para la salvación? ¿Qué significa exactamente el reino de los cielos? Tal como enseñó Jesús de Nazaret hace más de dos mil años, el significado del reino de los cielos es bastante simple, pero los hombres lo han convertido en un escollo en el camino y le han añadido ideas religiosas y condiciones para su consecución. Al igual que todas las enseñanzas de Jesús, el reino de los cielos es universal, es incluyente, es comprensible y alcanzable por cualquier persona. Su origen se remonta a los tiempos de Jesús y fue la carta de presentación de Juan el Bautista, quien valientemente repetía los cuatro vientos: El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y sean bautizados. Debido a que Juan el Bautista fue tan exitoso, y puesto que se hizo tan popular en Palestina y Judea, muchos creyeron y aceptaron a l bautismo como un vehículo para la salvación. Y fue así que el reino de los cielos, para muchos, se convirtió en una oportunidad para el arrepentimiento, la aceptación, el perdón, y en un refugio para los pobres y para aquellos excluidos de las instituciones religiosas en esos tiempos. Jesús, al venir después de Juan, redefinió de acuerdo con sus enseñanzas que Dios no era un Dios iracundo y celoso que buscaba castigar a los pecadores, sino un Padre amoroso que aceptaría a todos los hombres, mujeres y niños simplemente a través de la fe y por el deseo de hacer su voluntad en el mundo. Este era un mensaje muy simple, universal e incluyente. Jesús solía intercambiar el término del reino de los cielos por el concepto de la familia de Dios. La declaración de Jesús, el reino de los cielos está dentro de ti, indica que el Espíritu del Padre mora en la mente humana, y que la fe y la creencia en el Padre creador es una condición de la aceptación de ser el Hijo de este Padre amoroso, quien por lo tanto pertenece a la familia de Dios y se le ofrece el regalo de la vida eterna. Esta sincera aceptación por parte del Hijo, aquellos que creen, cumple con las características de aquellos que han nacido del Espíritu. Estas palabras pronunciadas por Jesús durante su ministerio en la tierra representaron la verdadera salvación para todos aquellos que oyeron y creyeron, y esto sigue siendo cierto hoy en día. No tienen que pertenecer a ningún culto, religión o institución para obtener la vida eterna. Las palabras de Jesús aclaran esto muy bien. El escollo en el camino llegó más adelante, después de que los hombres se dividieran en grupos que se autodenominaron dueños de la verdad, usando estipulaciones y credos como una condición para la aceptación, dentro del reino de los cielos. Todo eso ha causado confusión en las mentes de aquellos que buscan afuera lo que ya vive dentro de ellos. Pero todo es más sencillo de lo que parece. La vida eterna está disponible para todos, pues fueron creados para experimentarla. Nunca dejen que alguien les haga sentirse indignos de este regalo, ya que todos los seres humanos fueron creados para recibir y formar parte de la gran familia de Dios. El reino de los cielos será una realidad en un futuro próximo, cuando la mayoría de los seres humanos comiencen a vivir la vida sabiendo que todos los humanos del mundo y del universo son hermanos, y que por lo tanto no hay daño real que pueda acontecerles, pues siempre estarán a salvo en las manos amorosas de vuestro Padre. El reino de los cielos será una realidad para ti, una vez que termines tu carrera ascendente y cumplas con el destino supremo para el que cada ser humano fue creado: el llegar a ser perfectos tal como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Tumblr y YouTube como Planeta Urantia. Escucha más de nuestros podcasts en iTunes y en iBox.com.